Vení que te voy a arreglar, estás muy desabrigado vos. Hey, ¿Te parece? Me puse el piloto, todo. Sí, pero por eso va a llover. Bueno, vamos al cine hoy, ¿no? Hoy no puedo, que hacer horas extras. ¿eh? Mm. Estoy juntando la platita para el viaje, te prometí. <ríe> Qué lindo. ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Todo el día pienso en eso. Sí, ojalá. Bueno, chao, amor. Que tengas buen día. Chau, linda. Te quiero mucho. Días de la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas, llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos, nos sacamos el anillo carcelero. Viaje de negocio, promioone de trabajo, problemas con el auto, rebusque el pirata. Patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Let's put those bullets